Sí, bueno, pues como una constante. Lo que se celebra como una conquista, que es el convenio colectivo y las paritarias, ha traído en muchos casos dolores de cabeza, dado que,、eh, obviamente, escudados en una realidad, pero escudados al fin, en esta realidad de la crisis económica, los últimos dos、eh, acuerdos paritarios fueron extremadamente a la baja, y este último del año 2019 transita todo el año con solamente un 12%. Que se arribó después de mucho, como bien lo, lo, lo relataste, hubierno, hiciste la reseña, fueron muchos días de lucha, 60 días de poner en vigencia o poner en debate con los trabajadores y las trabajadoras la situación económica. Como este 12 de agosto nos despertamos con fuerte, un fuerte impacto del mercado que obviamente golpea a los trabajadores y trabajadoras, al pueblo argentino, bueno, en Moreno, como en todos los distritos, eso imprime en una situación digamos acuciante. Donde no se puede sostener e l día a día, donde cuesta poder comprar los alimentos de la canasta básica y así mismo lo ven para pagar servicios. Esta realidad es la que se vio reflejada, es la que impulsó y motorizó todas las medidas de acción para pedir la reapertura de paritarias y que ese 15%, que es en dos cuotas de, de 7,5%, sea nada más ni más, nada menos que el adelanto de la segunda cuota del aumento del acuerdo paritario que recién. Estipulada para diciembre.、Mm. Entendiendo esto, el Ejecutivo, digamos que el acumulado de julio a julio de solamente del 2018 al 2019 es del 54%, y nada tiene que ver el Acuerdo Paritario de 2018 con esa cifra, acumulando lo que va de la inflación desde julio en adelante, estamos que hemos perdido por goleada. Pero bueno, como decís, es un dolor de cabeza tener que siempre、eh, acudir a una nueva a r d u c i a o a Respecto a la responsabilidad que tiene el intendente de otorgar esta recomposición para que la situación traiga un poco de alivio. Y、eh, Parecería que no se quiere aliviar la situación ya tan angustiante de los trabajadores y las trabajadoras.、Hmm. Ahora,、eh, ¿hay algún, ¿hubo algún tipo de comunicación? Porque digo, primero lo firmó el intendente este acuerdo, pero después no se tradujo, o sea, en algún momento. Se supone que tuvo que haber s、eh, i d cuentas al respecto de que esto era posible y por eso lo, lo firmó y ahora no se está queriendo garantizar. Bueno, pues, puntualmente, ¿y por qué la s e s i ó n de hoy? ¿Por qué el tema de movilizar al Consejo de Delante? Es porque el tema es que la mayoría de los municipios tenga entendido que todos han adherido a la, a la ley de responsabilidad fiscal que le llaman el Pacto de Responsabilidad Fiscal, que fue una, un acuerdo que generó Mauricio Macri. Para los gobernadores y los gobernadores, para con, su, con todos los municipios en todo el país. Bueno, en la provincia de Buenos Aires, esa ley ha、eh, sido modificada en algunos de sus artículos y plantea que en los últimos seis meses de gestión ningún municipio puede hacer, que haya d e r i d o a l Pacto Fiscal, puede hacer erogaciones mayores a lo presupuestado. Es por esto que se escuda el intendente en decir que no puede otorgar de manera directa el aumento. Pero tiene, digamos, sus aristas, como siempre. Haber tenido decretada la emergencia social o tener emergencia social en el distrito y además también algún tipo de、eh, situación climática c si, a t á s t r o f e o situación que exceda cualquier tipo de, de previsión.、Sí. Esto, digamos, el distrito de Moreno lo tiene y esto lo tiene en vigencia desde 2018 con plena vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019. Con lo cual ya se le acaban los argumentos para decir que no, que está inhabilitado para poder dar el aumento. Pero queremos que sea el Consejo Deliberante quien. Refrende esa herramienta que tiene, que obviamente que es quien legisló y dio esa facultad extraordinaria al intendente de tener la n e g e n c i a social para poder tomar medidas. Entre ellas está la posibilidad de tomar la medida para, con todos los trabajadores y trabajadoras de otorgar el aumento, que en realidad es recomposición y todavía está muy lejos de poder recomponer la situación en paridad de salario en sus inflaciones.、Mm. Digamos, hay una diferencia en e enfasaje de la mayoría de los trabajadores sobre la totalidad de los trabajadores que están por debajo, muy. Que ahí se fija como una canasta básica. Claro, recordanos,、eh, Walter, ¿cuál es el salario de un trabajador, de una trabajadora municipal que se inicia? Hoy tenemos básicos de 12.000, 12.500 pesos y sueldos de bolsillo que muchos no superan los 15.000. Desde ahí, en, en todas las escalas, hay algunos trabajadores que están reivindicados con mucha entidad e en su carrera que cobran muy bien, pero desde la brecha es de aquellos que inician en 15.000 pesos. Hasta aquellos que pueden llegar a estar por arriba de la canasta básica. Pero más del 70% de los trabajadores y trabajadoras de Morena no llegan a la canasta básica. Esa es una realidad concreta y es lo que pedimos que se atienda. ¿no? Hoy, entonces, la expectativa está puesta en que el Consejo Deliberante avale, respalde esta, este acuerdo paritario y ese sea bueno, el fin de las excusas para que se haga efectivo el, el incremento del 15%. Tal cual, creemos eso, creemos que ya con esta herramienta del, del Poder Legislativo de Moreno, el intendente no tiene ninguna excusa, o al, o al menos no tiene t r a b a s legales, que es lo que estaba poniendo, digamos, i m p e d i m e n t o s legales para poder otorgar. Con esta situación que está en, contemplada dentro de la ley de responsabilidad fiscal, que es tener emergencia social, puede tranquilamente ejecutar las partidas, puede otorgar este, esta recomposición, que solamente, como lo, lo explicaba, adelantar la cuenta de diciembre para octubre y noviembre.、Uh -huh. Desdoblado, o sea que. i n c l u s i v e la herramienta está, la instrumentación está para que no haya una, una sobre ejecución desmesurada del presupuesto.、Es、lo que iba a ser un 12% se tradujo mejorado un poquito en dos cuotas de 7,5%. Walter, por último, la composición del Consejo de Oriente de, de, de estos días、eh, les, les hace tener expectativas en que esto va a ser、eh, así, que se va a aprobar, que se va a respaldar o va a estar peleado. Entendemos que no debería haber demasiada controversia.、Mm. Eh, igual, sin embargo, hubo n algunas cuestiones que han sucedido, como el 2 de agosto, de, de, decretar la emergencia de inicia de Moreno,、mm. y ha costado bastante, pero bueno, salió. Siempre genera algún tipo de, de, de controversia. Eh, quizás eh, la controversia que, que surja hoy sea a s í el Poder Legislativo tiene que darle esta facultad, cuando mientras、eh, en paritarias tiene. Fijar esta contradicción de la ley de responsabilidad fiscal no está mal. Veamos, veamos, yo、mm. creo que por lo que de, venimos caminando y recorriendo los, los distintos bloques, hay, hay voluntad.、Mm. También la sesión se pidió con muy poco tiempo, con mucho p r e m u r r a y eso fija una voluntad política. Todos los bloques han, han dado su visto bueno para poder dar esta sesión extraordinaria. Esto es un avance.、Mm. No nos dice que salga favorable, pero、mm. creemos que van a apelar a una cuestión de sentido común y de saber y conocer. La situación de las trabajadoras y los trabajadores d e m o r e n a Bien, la expectativa está puesta hoy entonces a las 5 de la tarde en esta sesión extraordinaria. Así es, a las 5 de la tarde vamos a estar movilizando y b、bueno, u esperando n o e los resultados positivos para que de una buena vez por todas se, se instrumente el acuerdo paritario de dos cuotas 247,5.